10 y... no, 10 iba a decir, 11 y 36 minutos, continuamos con el Enredando en Radio Pueblo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 Ya estamos en comunicación con Rodolfo Aguiar, quien es secretario general de at de Río Negro. Buenos días, Rodolfo. Muy buenos días, un saludo a toda la audiencia. Eh, muy buenos días. Eh, Rodolfo, nos comunicábamos con usted para consultarle el conflicto de los trabajadores eh, de, pe de petroleros en Río Negro. ¿Nos podría comentar un poco? Bueno, nosotros en el marco del paro nacional de ATE del último día 10, jueves 10,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 Ven, hola. ¿Voy decir que me están censurando? No, para nada. Para nada. Eh, no quieren que cometa algún error antes de que termine el video. Ah, ya lo dijaste. No. No, la camaradería. Decí... <risas> Decía que me parece interesante y que creo que lo comentábamos en otro bloque cómo los diferentes gobiernos, los gobernadores desde precisamente desde el presidente se ha generado una campaña mediática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 oar claro.